Bueno, Rodrigo Recalde para Radio Gráfica, contanos cómo está la situación hasta este momento. Bueno, hoy lo que tenemos por parte de las autoridades es la confirmación de 400 despidos en su modalidad de resolución 48, planta transitoria, organización de Estado Iberoamericano y un eh, convenio con universidades. A eso le tenemos que sumar el desmantelamiento en el Instituto de Nacional de Formación Docente de los postítulos virtuales, donde realizan funciones más de 2.000 trabajadores, que no saben con certeza la continuidad de ese postítulo y que al día de la fecha se encuentran despedidos. ¿Ahora se va a hacer una asamblea? Nosotros vamos a hacer una asamblea hasta que no tengamos una resolución afirmativa por parte de las autoridades Declaramos el estado de alerta movilización en todos los sectores. Por eso mismo vamos a confluir con todos los compañeros, con, la, con las entidades gremiales, docentes universitarios, eh, con la CETIERA y con nuestras seccionales de la capital federal de ATE para tomar un plan de acción en conjunto y eh, lograr instalar este tema en la sociedad. Además de despido, lo que está en riesgo acá es un, eh, un programa de educación a nivel nacional. Lo que tenemos detrás de cada uno de los contratos de los compañeros son políticas públicas, que venían garantizando la educación con excelencia, inclusiva, gratuita. Al desmantelar el Instituto Nacional de Formación Docente, se privatiza la formación docente y pedagógica a lo largo del ancho del territorio. Al no tener un, una continuidad de un compañero de un coro de orquesta, se desmantela ese programa que, por, por ejemplo, articulaba los sábados, más allá del de, de turno, el ...completo de la escuela, eh, al no tener un centro de actividad infantil y juvenil lo mismo... Eh, ...perdemos también los alfabetizadores, el programa de finalización de estudios secundario y primario ...que nos está desarticulando toda aquella política que venía a empoderar el pueblo... ...y que ellos vienen a considerarla eh, como una piedra de los zapatos. Bullrich está de vacaciones, ¿hay diálogo con el ministerio, con los funcionarios? Básicamente cuando nosotros vamos a buscar respuesta en términos de su política meritocrática, lo que encontramos es que ellos eh, se encuentran en un retiro espiritual, se encuentran pescando algún dorado, ahora se encuentran de vacaciones y siempre pasa lo mismo cuando estos tipos no están. Con lo cual los estatales estamos eh, sumamente en alerta cada vez que ellos se van porque se producen esta serie de despíos, porque no le da la cara para decirle a los estatales que eh, son ñoquis o que eh, no realizan sus funciones. Acá nos están rajando no por lo que no hicimos, precisamente nos rajan por lo que estamos haciendo.